Radio para, Y para los días de la semana Viste que tenemos bloques Sí ¿No, radio no, no, Un Radio Capítulo Un Radio Capítulo Un programa bloque Claro, ahí está Bueno, diferentes formas De mencionar A la compañía Radio Teatro Aquí en Abramos la Boca Estuvo el señor Julián Pelliza Como todos los días En la Operación Técnica Camila Cataño En la Producción Y Camila Hernández Benítez En la Co-Conducción Hasta mañana, Mauro Cabalín Hasta mañana, chiques Nos encontramos Como todas las tardes A las 16 Chau, chau Y con un abrazo muy, muy grande Gracias ¿eh? Un besito chau, chau. Y viva la patria ¿eh? FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Noticias Economía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 Y en el mediocampo no está definido si lo ocupará Gonzalo Maroni o Agustín Ovando. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL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 Ramona Modesta Oneto Galarza Nació en Corrientes El 15 de junio de 1940 Había arrancado su carrera En la orquesta folclórica de esa provincia Que dirigía naum Salis en la que compartió el rol de solista con Efraín Maidana, popularmente conocido como Ernesto Dana. A fines de los años 50 llegó a Buenos Aires, después de abordar un breve papel en la película Alto Paraná, de Catrano Catrani, que se filmó en Paso de la Patria. El director musical fue Herminio Jiménez. Ese Jiménez es el que llevó a la joven Ramona a Odeón, donde conoció a Fernando López, director artístico del sello y al poco tiempo su marido durante 44 años. Desde entonces fue la novia del Paraná y así la vamos recordando. Soñar, vivir, pensar, actuar. y La Señal, una mirada nacional y popular.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 ciocho once qué figura hernando ¿no? qué figura ramona galarza muy impactante la noticia que nos comparte Claudio clauudioreano yo lo leí por por él hace un ratito y realmente me llena de, de pena porque puede parecer que lo diga en en la evocación además que me conocen tanguero por ahí no eh, imaginan que no hay jornada en casa donde no suene el chamamé, pero fundamentalmente eh, Ramón galarza Para mí Ramón Agalazza es una de las voces más maravillosas de la música litora, litora, eh, de una dulzura, de, de, de eh, un buen gusto para cantar y un caudal de voz también maravilloso. Eh, una de las grandes, junto con Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Tarragó Ross, uno y otro, sí. Mauricio Valenzuela, y saco. Y saco, Osvaldo y saco, y Sosa todo. Cordero, tantos otros que le dieron un realce al chamamé muy singular, que lo trajo hasta la avenida Corrientes, pero también lo llevó al Lincoln Center, al Carnegie Hall, permitió sí. a otros pueblos disfrutar de esta música nacional y te digo, lo último que hice eh, cuando la pandemia nos impidió seguir circulando fue visitar a Corrientes en los carnavales eh, y realmente te diría que también eh, esa música llegó a distintos rincones del país y del planeta pero queda prendada a la orilla del Paraná de la novia del Paraná donde eh, podrá ser cheto, tape o lo que sea el poblador, pero eh, el chamamé es la marca identidad de ese pueblo y es, es increíble la presencia que tiene en cualquier actividad, tertulia, el centro y el eje de la vida eh, de Corrientes. Ese chamamé, por supuesto, eh, Ramón Agalaras. La verdad que es muy emotivo eh, recibir esta noticia porque, porque son los que han custodiado nuestro acervo nacional Eh, y mantenerlo presente, insisto, no como una cuestión de museo, ni una cuestión forex, en Corrientes se respira, chámame y se entiende a Ramón Agallar. Escuchamos la observación al respecto del querido Claudio Orellano. Hola Gabriel, un gusto grande estar en La Señal y en Café al Paso, te mando un abrazo enorme a vos, lo mismo lo, lo extiendo, ese abrazo para el querido Hernán Jaureguibert. Bueno, hoy eh, recibimos la, la, la infausta noticia de la partida, de la desaparición de una enorme artista nacional, eh, hablo de la mítica y emblemática representante del Chamamé, Ramona Galarza, o sea, su verdadero nombre... Ramona Modesta Oneto, nacida en la ciudad de Corrientes un 15 de junio de 1940 y hoy nos sorprendió con su partida 22 de septiembre del 2020 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, fue internada en el hospital Pirovano. Eh, Ramona se puede decir que era una intérprete notable, realmente notable, con estrella propia, de una fuerte personalidad y de un gran carisma grabó más de 30 álbumes originales, participó en nueve películas, eh, ella se ocupó de, de hacer populares varias canciones incorporadas al cancionero popular y se ocupó también de difundirlas de la música litoraleña como Virgencita de Cacupé, Pescador, Merceditas, eh, una versión en Guaraní de Kilómetro 11, La Vestido Celeste, muchos de esos temas... Eh, que la hizo muy popular a Ramona, ella decía que llegaba en un momento en que el folclore era un boom y que terminaron aceptándola, eh, todo era folklore y justo llegué yo con el chamamé, dice Ramona,